barra Música FM como a la página que tenemos en Facebook facebook.com barra Euskal Música Perrio Zari Ratia para que este y todos los programas de esta temporada 2017-2018 los puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga además también te damos a conocer las noticias más destacadas la agenda de conciertos con sus respectivos carteles videoclips y temas musicales todo ello en twitter.com barra euskalmusicafm y en facebook.com barra euskalmusicaberriozar y ratia cerramos el mes de marzo del 2018 y lo vamos a hacer con un especial, un especial dedicado a directos Nos vamos a meter, no en todos, pero sí en varios de los grupos que han editado discos en directo, como son el caso de Betagarrie, en su vigésimo aniversario, como es el álbum de Sian M. Neta Orain, o como el eh, concierto de despedida de la banda Oscurri. Ese álbum au da despedidia. Así que durante esta próxima hora y media Durante estos próximos 90 minutos Vamos a disfrutar de discos en directo De grupos de Euskal Herria En una nueva edición del programa Euskal Música Cada jueves en riguroso directo Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Nueva cita que tienes el fin de semana En la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde Pero esto sí, en redifusión, en repetición Y vamos a comenzar con un álbum especial Lo vamos a hacer con la formación Betagarri, ya que la mejor forma de celebrar el vigésimo cumpleaños de Betagarri como grupo, fue grabando un disco en directo CD+, DVD aprovechando que en 2013 actuaron en Gasteiz, Donosti y Bilbo decidieron, en esos tres lugares grabar dichos conciertos Betagarri es sinónimo de fiesta uno de los grupos imprescindibles en los grandes eventos y festejos de cualquier pueblo o ciudad, banda formada por Iker Urierta La Batería, Joshua y Zaguirre al bajo, Aitor a a la guitarra, Iñaki Ortiz de Vilalba a la voz, Mikkel Sanz al trombón, David Gaviña al saxo, una Lobo a la trompeta y Tricu Villabella a las voces. Juntos han vivido 20 años de historias desde que editaron su primera maqueta y en 2013, con esta grabación mezclada y masterizada, en los estudios Katarain y Mamay en Azcálate por Tricu y Joan Ordórica ponen un punto y aparte, repasando en directo los mejores temas de su dilatada trayectoria musical. Aparte de lo musical, el Digipack incluye un desplegable. En una cara hay multitud de fotos de la banda, portadas, amigos, compañeros de profesión, influencias y en la otra se ven todos los discos de su carrera con un breve comentario de la banda. Empezando con su maqueta del 1994, pasando por el Amai Cagará, Arnasa Artú, su primer disco grabado en Sal, Cataluña en el 2004 y los más recientes Visitsari, Chistuka y Sorion Argiak. Vamos a comenzar pues esta nueva edición de Euskal Música, este programa especial dedicado a los directos con esta banda, desde Gasteiz Beta Garry, el álbum vigésimo aniversario de la banda, los temas Eury tanta Tabacoitian y Milaka Isarberri wartawan Thれgo klo ra Música Gasteistarra de Beta Garry. hemos comenzado esta nueva edición del programa Euskal Música, edición dedicada a los directos. Y ahora nos vamos con Gobernors, que cerró un ciclo de nueve años con un lujoso directo recogido en CD y DVD, registrado el 24 de enero del 2015 en la Sala Santana de Bilbo, de una manera muy especial, ya que contaron con un escenario circular y con el público ubicado alrededor de sus 360 grados. Tras cuatro discos haciéndose un hueco y consiguiendo un estilo personal, esta era la mejor manera de celebrarlos juntos a sus fans y de reivindicarse entre los que, por una u otra razón, no se hayan percatado aún de su presencia o para los hayan pasado un poco por alto. El potente rock alternativo de los de Arrasate tiene huella internacional, pero bluesquera le da un cariz muy especial. Las guitarras tienen una libertad muy propia de los clásicos, sacan riffs y punteos de una manera casi constante y dotan a su música de un dinamismo omnipresente, pero a la vez Tienen una base rítmica muy sólida y en ocasiones bastante bailable, lo que realza el cariz moderno de su propuesta. Todo se plasma en este trabajo audiovisual en el que tenemos 20 temas en dvd dos menos en el cd 10 de los cuales han sido elegidos por sus seguidores tanto el sonido como la imagen hacen justicia a la banda alternando excelentemente las escenas del grupo con la presencia del personal conscientes ambos de estar ante una noche irrepetible en la noche del 24 de enero del 2015 en la sala santana 27 de bilbo su galadian es el álbum del extremo los temas la rúa saleán y el tema clásico Morfi Nápolis! Cantarini Asteah Es de aquí Serga t'sendem baina estea Orsequin Es tu te Adicoverlitzes ki la Oh, yeah. I... That's it. etorria morfina policera Desde Arrasate, gobernos con ese álbum en directo, Sugarayán. Ahí estaban sonando los temas, La Ruth, Asaletán y el tema clásico, Morphi Y ahora vamos con Esian, que es uno de los grupos más carismáticos surgidos de la rica cantera de la Sacana en Nafarroa. Su actitud musical es reflejo de su inquietud interna en constante ebullición y a pesar de llevar ya tiempo en la escena, siguen conectando. Con el público joven, como en el primer momento, es un grupo de primer impulso, directo y activo. En pocos años, con un repertorio tan enérgico como colista, han creado un fuerte lazo de unión con su público. El público es el mayor tesoro de esta banda. A finales de febrero del 2013 publicó Una nueva referencia dentro del sello yuca en soporte CD de DVD de larga duración y en formato especial. El grupo presentó su primer trabajo en directo, sexto en su discografía, donde ofrece la esencia de la banda, sus canciones enérgicas, su actitud solidaria y su vitalidad. El DVD ofrece la grabación del emblemático concierto ofrecido en Guernica el pasado 14 de agosto del 2012, así como entrevistas con el grupo, mientras... El CD, aparte de la grabación de Guernica, ofrece también otros cortes grabados también en directo en otras localidades de Nafarroa. Nos introducimos en este álbum, men e Taurain, de extraemos los temas, Emen gaude e Ixalpecó Garrasiaca. Con otro disco interesante en la escena musical hablamos del álbum de Caótico 10, que es el trabajo número 7 y el segundo de la carrera de Caótico grabado en directo concretamente en la Asten Agusia Bilbaína del 2011 para este denso trabajo, el DVD contiene 24 canciones más 4 bonus track han contado como invitados con el Bert y Xavier Silveira en Paradiso Tarverna, canta junto a Alex Gatibu mientras que Fernando Reincidentes canta en Siempre Igual Aitor Lendacaris Muertos aparece a la voz en Sucio Criminal y juan carboicot colabora en Juergan. Décimo aniversario para Caótico, que mejor que grabar el álbum en directo el la Astenagusia de Bilbo del 2011. De ese álbum te extraemos los temas, su falso mundo y el tema Paranoia. Esta no saldrá bien, ¿no? Ahí va otra nueva. Este mundo es falso y ya me lo esta mundo, la bazo y el buselo ya perdiqo mi buen amigo Pedro, en esto si vas lo tu pation, vas tu la go, a tu amigo por un poco de dinero, pillado quien pagara otra vez de balonte, esa la la calle, ve ruta la saquete, si listo, natano tu amigo por eso Ja, bro, you know No podían faltar en estos eh, programas especiales La formación Sutagar, la banda Eibarresa Sutagar, que publicó a finales del año pasado su nuevo trabajo discográfico, Sutagar Choquietan, en formato de DVD más dos CDs. El concierto e indirecto fue grabado el 8 de junio del 2017 en el Victoria Eugenia de Donosti. La banda, con este nuevo trabajo, quiere plasmar de una manera la gira que ha realizado en teatros durante el año 2017 con sus temas clásicos. Clásicos como el Mari y el J.K. Bik ez die aptes izango. Iregin behar esenden. Nik asfaltea ini al aukea. más en directo de esta banda ibaresa de sutagar dentro de ese, su álbum sutagar and choqueán mari y jk álbum grabado el pasado 8 de junio del 2017 en el Victoria eugenia de donosti y otro disco también importante otro disco especial es el de oscorry que empezó su viaje en 1971 concretamente el 25 de marzo en el concierto que ofrecieron en Deusto en el paraninfo de la universidad En su larga singlatura, el grupo ha compuesto cientos de temas que ha dado a conocer en diferentes y especiales espectáculos, consiguiendo desplegar infinidad de momentos llenos de sentimiento y alegría. Dígase que Oscorri compone temas para los momentos y las personas, de tal forma que puestos unos detrás de otros se puede contar y cantar la historia de nuestro pueblo. Canciones para la gente, para sus sueños, para acompañarla y también, ¿por qué no?, para consolarla. Así es como las composiciones de Oscorri han hecho raíces en la La memoria. Ause da despedidia se publicó en el primer aniversario de su despedida, un trabajo en el que resumen 45 años de historia. Está compuesto por un DVD y un CD, con el último concierto que Oscarry ofreció en el Teatro Arriega el 22 de noviembre del 2015, así como otro CD en el que se puede escuchar grabaciones y colaboraciones inéditas. Un magnífico recuerdo de un grupo que ha hecho historia en el Cancionero de Euskal Herria. Por cierto, chulísimo el... Trabajo discográfico, libro, eh, CD, DVD, otro CD, os corri, Auset, a despediría, los temas, Espatadancha y el clásico por Nacho de Felipe y toda su gente, Furra Furra. <risa> Zendu hau duzu ez pata danza Lur zaharonek eskazen du Erraieta tiben gantza Ez tarri ez patak alertako Plaeretaz orotak Ez gaitezen txekula gertak Eure etxilan aroza Eta orain baibenetan bagoaz maite zeitzuzkugu. Gero arte, urrengor arte, betir arte eta. Gibi lada, debele dede, da balada da, hauskera despedidia. Gibi lada, debele dede, da balada da, hauskera despedidia. Furra, furra, fandangua, horche dutzu fandangua, geure guztuku. Pero su pandangua que eres tu Cuba Candela <tipas> y silla y alegría es un terremoto mi canto va a tocar los temas clásicos en la trayectoria musical de Oskorri, los temas Espada ancha y el eh, Furra Furra dos de los temas incluidos en ese álbum Ause da Despedidía que se publicó en el primer aniversario de su despedida, un trabajo en el que pues resumen 45 años de historia un concierto ofrecido en el Teatro Arriega el 22 de noviembre del 2015 y nos vamos con un clásico nos vamos con la formación que más concretamente, nos vamos a ir hasta el 19 de enero de 1991 más concretamente en la localidad de, de Vergara, grabaron este álbum en directo, Champi la batería, Enrique la guitarra y coros Joshua al bajo, Trick Trisha y coros y Gary a las voces álbum en directo de Erchainak, los temas Packean arte y Ta Eser es Sdaberdeen, es clásicos en la historia, clásicos en la discografía de Erchainak Hiten! Estamos recordando a la formación Air China con ese álbum en directo grabado el 19 de enero de 1991. Los clásicos paquean Uchiarte y el tema Taser es da Verdeen. Y ahora nos vamos a ir más concretamente a las fiestas de San Fausto en Basauri y al kilómetro Kilometroac del 2012 en Andoain. Más concretamente en agosto y septiembre. En esos dos conciertos se grabó el álbum Gúgara en directo de la formación Se Esate. Clásicos... Gogora, cesatek i ekar, ditzagun gogora. When I woke up this morning, I saw the lord coming to me and he said, while I every day turned the same, but you be, listen my friend, I know what you need, you know what I'm saying. You look better with you listen to things I think. estar batera, caribe manera suelta la cara a garaitar da esto vuear procan dólar en el norte cua cara bilbotimar a chor te quebraras por el enemigo el viejo teri que está toda esto va poravia va te matara ya se Miatzagarria va oh, oh. bater muzikara nirautagarria berria cordial vaitagarria oravanek zenkel diego tenikesa ora eskuak ora iazai castora keza la festa ta pasada just say questo cada time we're gonna kick it up otra vez questo cada time we're para la yeah. fiesta esta la cara pero verani que pero para suste a besto zara karma de 50 zara everybody everybody that's it for break the morning on. ura biziz a yeah. rimandoa salvea freedom freedom o retorno this love by my asking freedom to the love by my Y estaban sonando dos de los temas incluidos en ese álbum en directo de Sesatec del 2012 El álbum Gugara, los temas Gugara-Sesatec y el tema Ekar-Dichagun-Gogora Y con ellos, con Sesatec, vamos a ponerle el punto y final a este programa especial dedicado a directos A grupos de Euskal Herria que han editado álbum en directo No están todos, como has podido comprobar Pero bueno, hemos eh, traído buena parte de ellos. El álbum en directo de Betagari con su vigésimo aniversario, Governors con Sukarayan, Esian con Emen et Aurain, el décimo aniversario de Caótico, Sutagar con el reciente álbum Sutagar and Cho Kietan, con su álbum de despedida, Auseda, Despedidia, nos hemos ido hasta el 91 para recordar a El Chainak, la música de Sesatec con ese álbum en directo, Gukara. Hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música, recuerda que dentro de 7 días, será mes de abril, volvemos a estar contigo de 6 a 7 y media de la tarde, cada jueves en riguroso directo, cada fin de semana en redifusión en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, para compartir todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Ría. Hasta entonces, saludos, agur. usar y rata en el 100.8 de fm